Sintonía Berriozán y Ratia Sintonía 100.8 FM Jueves 16 de abril del 2020 83 minutos, 23 minutos Y aquí comienza como cada jueves, como cada semana, como cada 7 días Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria 60 minutos, una hora por delante Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, entre las 20, 21 horas, 8, 9 de la tarde. Euskal Música, programa que también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20, 21 horas, de 8, 9 de la tarde, en el mismo día del 100.8 Berriozar y Retia, pero eso sí en redifusión, en repetición.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 Teléfono de contacto, el WhatsApp 628 5146 28. 628 5146 28 para que puedas contactar con Euska Música, en lo relacionado, alguna petición musical o también si tienes algún grupo y solista y quieres pasar por aquí por Euska Música a presentárnoslos. Ya lo sabes, contacta con nosotros con Euskal Música a través del WhatsApp 628 51 46 28. Edición de jueves de 16 de abril en directo, sábado 18, domingo 19 en redifusión en repetición. Aquí comienza una nueva edición de Euskal Música. ...tú cita con la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...en el 100.8 de Riojar y Ratia. Y lo vamos a hacer con la formación El Sonido de la Metralla... ...ya que el pasado 11 de abril... Salía el tercer trabajo discográfico de esta banda El álbum titulado Prest Un disco que se puede descargar gratuitamente dentro de la página de Facebook de la banda Y por supuesto dentro de la página de Facebook de Euskal Música La banda nos cuenta que cuando todo esto pase Lo sacarán en formato físico Y les gustaría que por lo menos los que no los que son de la zona de Iruñerría Si pudieran lo pillaran En cualquier bolo o en cualquier distribución Donde lo tengan a la venta Más que todo porque son un grupillo de barrio Y dependen de eso para poder pagar Todos los gastos de la edición De este tercer trabajo discográfico Nos quedamos con ellos Nos quedamos con el sonido de la metralla Dentro del álbum Press Te extraemos los temas Y de Jengudá y pocas luces Música Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para esta formación para el sonido de la matralla Disco que salía el pasado 11 de abril y que se podía descargar gratuitamente dentro de la página de Facebook de la banda y de este programa Euskal Música. Por cierto, como te comentaba anteriormente, la banda ya sabes que en cuanto concluya todo esto saldrá en formato físico y le gustaría que por lo menos los que son de la zona de Iruñerria podrían pillarlo. Así que ya lo sabes, el sonido de la metralla, el álbum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 Tú eres cable eléctrico tan mirescuro a color negro Apetanorkitu Los singles son celateran dos subir por tú Ta jasi dabil Biten baitza Gerturatzen ari Azazuan handik burron jada berdun zait nora Ezkaldetun hor, ezkaldetun ondik zuretzat ez da ona Bidean taberna ikbea danaidut zer baitera maina ora Tatu bat egin nitzik ezesan ta jugo da denbora Sororitateak galditu zaitun eskairi bat hartzera Oroek aldiz ikusi nauden eskairo baten antzera Horatzeko argi urtina danik uste dudan hori bera Iru dipena izan basoik E! zut ez da historiosakona duen labiegun, tupo bat ilur ez dugu agoratzen nola kuleroa jaitxitanituen tualabanean odola uste duz ere egin zidan esateko beharri gezagola naizadakidan esanda da ere duela batenea sola azkenean ni izango naizle enazagutzen kaiola zirgarroari zupada eman sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico para Lier, el álbum Men en en ahí estaba sonando los temas Oscarbi y Xulobat geiago. Y nos vamos ahora con un grupo de punk hoy formado en 2009 en la localidad de Arbizu. Hablamos de Alerta Gorri, ya que a día de hoy Tienen publicados tres discos, Alerta Gordia en 2013, Pistia Basuán en 2015 y el más reciente publicado a finales del 2019, Amedz Gaisto Viur Tuarte. Nos quedamos con este álbum, con este tercer trabajo, Amedz Gaisto Viur Tuarte y de él extraemos los temas Isanaske y Euchi Lagoon. GOSOS PITANES NA CEMDA you yeah. Baunez lortu dituen gaztean Zun dortokatzen zara, raskal zara Gaudientzia, nazkagarria, justiziaren nipizia Euskal herritik, zakanadik, garrasika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 sela eta usto arkal sisia artean eta usto arkal sisia neuriatea mitad un pisca va bañó en neorde a empezar cada eningo la vacarrilla quien ondoan añay de ahorrar eta Jo, sto ak jausi si en eri artien. Eta usto ak jausi si en eri artien. Askatasun ala zurekin dantzan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 caridad que comenzó a hacer con nombre de mujer Ahí estaban dos de los temas incluidos en ese álbum en directo para la formación Parabellum, el álbum La Locura continúa los temas La Locura y Baracaldo. Con ellos vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 16 de abril en directo, sábado 18, domingo 19 de abril en redifusión, en repetición. Ha sonado el sonido de la metralla Lier, Alerta Gorriá, Irauten, Xavi Solano y Parabellum. Y nos vamos a despedir con una formación de Iruña, no vamos a a despedir con la formación El Desguace y el tema Hoy Quiero Salir. Volveremos a reír, volveremos a sonreír Volveremos a salir, esperemos que eso Sea dentro de muy poco Mientras tanto, nos quedamos con ellos Nos quedamos con la fiesta de la formación de Iruña, el desguace y el tema Yo quiero salir, lo dicho Un saludo y dentro de 7 días Volvemos a compartir contigo todo lo relacionado A la música local, a la música Que se realiza en Euskal Herria Será el próximo jueves 23 en directo Sábado 25, domingo 26 De abril en redifusión En repetición, hasta entonces, saludos ¡Saludos, Agur!